Tenemos que forzarnos para vivir con lo nuestro, para desarrollar una práctica constitucional que nos permita resolver nuestro problema de modo autóctono. Yo creo que en la Argentina había suficiente material constitucional para decidir los casos de lesa humanidad como se decidieron. Y de hecho, el, en síntesis, Yo no disentí con las decisiones, disentí con los fundamentos de las decisiones. Y la razón por la que disentí con esos fundamentos es porque me parecía que el excesivo, la excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socaba nuestra práctica constitucional.